Son las nueve de la noche, b la i la el unicornio Pachi Aldegar.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 Por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Y como dijo el filósofo Big Head, recuerden que la vida es fácil. Bicos hay pauses. Buenas noches desde el unicornio. Qué alegría, Manuel, delante mío. Buenas noches. Buenas noches, delante que, de ti. Delante <ríe> de mí, sí, sí, sí, no, no sé qué me pasa, que eso lo, lo olvido. Es. Delante de mí,、eh, que estamos cerrando mayo. Estamos cerrando este mes del polen, por fin. A ti te dará gusto y dejarás de tomar las pastillas esas, ¿no? Esos a n t i h i s t a m í n i c o s por no, fin, por fin. No te sientan tan mal, ¿eh? No te sientan no, tan, tan mal. Bueno, relajan, relajan. <risa>、eh, y nuestros dos invitados de hoy, quizá en alguna ocasión habrán necesitado algún antihistamínico para relajarse también, porque les damos. demasiado el apellido de nuestro técnico, es decir, les damos la v a r b i e n dado, pero bien dado además. Sí, sí, sí. Hoy eh, estrenamos, estrenamos eh, temática en el programa dentro del doblaje, no, no nos habían visitado aún、eh, el departamento de producción de doblaje. Sin producción. Amigas, amigos, no existiríamos. Y nos visitan Mariano García y Teo Gurrea. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por, bueno, si no vosotros, ¿quién? Por haceros un hueco en la agenda, organizaros el horario y tal para poder venir a esta convocatoria. Un placer. Muy bien. Eh. Pues, como sabéis, hablamos sobre doblaje en versión original. Aquí creo que habéis escuchado algún, alguna locura de este programa. Y hemos tocado, pues bueno, evidentemente más a lo mejor el tema, el punto de vista desde el atriz. Hemos tenido, vamos a tener también. No, ya, ya vino el tema de sonido.、Eh, y bueno, y la verdad es que el tema de producción no es que lo hubiésemos olvidado, sino que nos parece bueno, fundamental y que lleva. Un desarrollo, eh, en el progreso y en el desarrollo llevamos caminos paralelos, ¿no? desde la tril hasta la confección de esas, de, de esas convocatorias. Pero primero, para situarnos, eh, eh,、pues、esos, ¿cómo llegasteis de repente a esta profesión curiosa y particular? El que quiera de los dos que inicie. Pues de casualidad, yo trabajaba en una distribuidora, tenía ¿Sí? contactos con algunos estudios, porque bueno, llevábamos allí las pulgadas pues, para que nos doblaran y tal, y así establecí un contacto que me llevaron a trabajar de sincronía ya por el año 87 o、uh -huh. 88. Estamos hablando del siglo pasado. Del siglo. ¿Chicas del siglo, siglo pasado? Siglo o milenio pasado. <risa> milenio pasado. Muy bien. Y, pasado. Ahí, ahí y ahí empecé. En, ahí sincronía. en、ah, sincronía. Muy bien. Y Teo, bueno, y también de casualidad.、Eh... Entré a trabajar en t e c n i s ó n hace ya 17 años.、Mm, estamos hablando del t e c n i s ó n de Alcobendas, sí, sí. que comentábamos que ahora compañeras y compañeros. No sé si es、conoce. que los hacen un poquito viejos, pero no. l o n muy viejos p o r q s lo,、no、lo, lo, lo recuerdan. Y nada, yo entré en administración, estuve bastantes años allí y luego decidí que, que había que cambiar un poquito la orientación y. ¿Sí? Y pasa el departamento de producción. Ah, muy bien. O sea, tú desde administración、eh, conocías un poco o, Sí. o tenías un punto de vista de cómo funcionaba producción y cómo podía. Sí, lo que pasa es que a otro nivel era un poquito,、eh, en cuanto a vuestro trabajo, un poco más espectador. Sí. Y luego tenía un、uh -huh. funcionamiento a nivel de pagar a la gente y tal. Ya, ya, ya. Y luego pues, se cambió. Y, y los dos,、eh, me parece, vamos, tú seguro, Teo, pero los dos habéis vivido en alguna. Tú también, Mariano, habéis vivido en alguna ocasión. Mudanza de, de un estudio a, al, al nuevo estudio, ¿no?、Uh -huh, sí. A mí siempre me ha llamado la atención porque una mudanza del departamento de producción de un estudio de doblaje me parece complicadísima. Complicadísima. O. O, ¿O es falso? Todos esos papeles y carpetas que tenéis en el despacho、bueno. es atrezo. No, no. no bueno, la, las carpetas y los paquetes y tal se suelen perder habitualmente、uh -huh. en, estos, en estos traslados y genera、sí. pues, muchísimos problemas. Lo muchísimo que ocurre, que, que apuntas Manolo, ¿verdad? a veces, que en España es el único país que mantiene un verbo muy recurrente: que es traspapelarse. En ninguna otra parte del mundo se traspapela algo. Y aquí se, se,、sí. se traspapela, ¿no?、Sí, sí, las convocatorias muchas veces. s、sí, e traspapela.、Sí, además, lo que pasa es que como estamos tan informatizados ya. Pues,、claro. bueno, eh, y, ta y también、eh, en ordenadores hay algo que ocurre en los ordenadores que solo ocurre en España, que es. El ordenador me ha hecho un feo.、Sí. Que no sabemos bien eso.、Sí. ¿Qué feo hace ahí el ¿Qué ordenador? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Pero, pero bueno, ahí, ahí está. Y, y el ordenador,、eh, vosotros cuando empezasteis, ¿empezasteis ya con ordenador propiamente dicho? No, no, no. no. Yo sí, yo, yo ya sí. Tú sí. ¿Y tú no? Tú no Mar me dieron...、eh, Mariano. Mariano. Una hoja de papel cuadriculado y un lápiz de dos colores, después que rojo por una esquina、mm -hmm. y azul, con el azul marcaba los teis. Bueno, tecnología punta, oye. Con、un、el lápiz rojo de dos las、padres. dobles bandas, y eso era toda la tecnología、ah, que disponíamos. en los, ese momento. Y los, los estadillos, esos, esas o s s e carpetas, ¿no? Sí, de... unas carpetas de papel cuadriculado,、mm -hmm. donde se hacía, digamos, el planning general、sí. de la obra que había que. que y、hacer. ahí te hicieron el, el, el protocolo de, de enseñarte el manejo, si no recuerdo mal, Pepe Salcedo, ¿puede ser? Pepe Salcedo era el jefe. De producción allí. Y Joaquín Escola. Y Joaquín Escola, que estaba allí también trabajando. Joaquín Escola, un, un rey de la producción. A todas,、eh, lo, lo, ¿Lo llegaste a conocer t o、no, a q Voy a conocer, de hablar de él. No, no el, el padre de Paloma, bueno, aparte de un excelente actor, bellísima persona.、Mm -hmm. bellísima, y además, en una peli de, de Saura, la de los.、Eh, que era la banda sonora de los chunguitos.、Eh, bueno, de esa época de las pelis del Torete, del、sí, eh, Vaquilla y tal. Eh, Joaquín, que coincidimos, ¿no? que era una bellísima persona, hacía un papel de un médico hijo de puta en esa película que te chocaba muchísimo. ¿no? O sea que además, y bueno, y en producción realmente el tío Teo era el, el rey, un tío con toda la veteranía. Y yo recuerdo cuando empecé a dirigir mi primera película, evidentemente a las tres horas tenía un caos. Pero, pero un caos tremendo, y como el tío dijo: No, no, espérate, en cinco minutos, pim, pam, bueno, fulano, y eso, bueno, dirigiendo y empezando a dirigir te da una. Es un, un relax, ¿no?、Claro. Dices, bueno, puedo respirar,、eh, y pues, pues está bien, está bien que Joaquín haya impartido en tipos como tú su. Sus, sus sabias enseñanzas. Sí, no solamente Joaquín, ¿eh? yo aprendí muchísimo de, de los actores que había en, en aquel momento, porque、sí. a mí realmente me dejaron solo ante el peligro. Una ¿no? mm -hmm. persona me sustituía, estuvo un día conmigo, o sea, la que yo sustituía,、yeah. perdón. Y ahí me dejó, hay que hacer una película mañana. ¿no? Entonces me、uh -huh. iba preguntando por los pasillos, ¿qué hago? ¿no? Entonces, bueno, Entonces, como Arenzana o Penagos, que me、sí. decían, no, pues tú tienes que hacerlo así, o asao. Así". Y así poco a poco fui,、uh -huh. fui aprendiendo. Fíjate, fíjate cómo estos búfalos, búfalos para nuestros oyentes, pues son. Son nuestros, nuestros maestros y que siempre hablamos desde la tril. Como unos tuvimos la, la bendita oportunidad de aprender y de, y de que ellos generosamente nos enseñasen. Y bueno, estamos comprobando que esa enseñanza no solo se limitaba a la tril, sino que sí, sí, realmente、eh, en doblaje para doblar una película somos un equipo. Y, y, y bueno. Y en el equipo somos fundamentales todos. El, que el Messi que esté jugando, o el Cristiano Ronaldo, perdón, que esté jugando ahí, o el que esté en banquillo, o el Utillero, ¿no? Y, si, y todos somos parte fundamental. Y parte fundamental también de este programa son nuestros paréntesis musicales de La Única FM. Bing. Talavera de la Reina, la calle Velázquez 2, la cervecería Código. De lunes a miércoles a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana desde las 12 del mediodía, Cervecería Código presenta sus copas y cañas bien tiradas en compañía de sus inolvidables y variados pinchos. Si no has encontrado aún lo que estás buscando, ven a Cervecería Código. Relájate en su agradable terraza y déjate llevar. Cervecería Código, una cervecería única.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 En Berlín l i v e con la única FM, la única que es única, el unicornio, con Pachi Aldeguer. Fieles hoy más que nunca a nuestra escaleta de producción.、Eh, estamos con Mariano García, Teo Gurrea,、eh, personajes imprescindibles, me atrevería a decir ya, en el mundo de la producción. Y muchos de nuestros oyentes, evidentemente, conocen de,、eh, con qué es lo que os tenéis que enfrentar. Pero para los que no, si me permitís, vamos, vais entre los dos a.、Uh, Hacer un gráfico, es decir, el gráfico es que llega la película o llega una serie de televisión a vuestro despacho, al despacho de producción, y hasta que esa película、eh, sale otra vez por la puerta ya para emisión, vuestra labor en qué consiste entre los dos. Mariano, bueno, pues lo primero hacer un presupuesto muy barato, ¿no? porque esa es la primera,、mm. digamos, premisa. <risa> En el caso de una serie, ver qué personajes salen, qué personajes repiten,、eh, si hay alguien que está asociado a un actor de doblaje. Y bueno, pues hacer el primer, digamos, gráfico de producción. Gráfico de todos los personajes que salen en todos los capítulos、mm. de la serie. Ya de, desde el que dice una frasecita、sí. en off a los protagonistas. Sí, ese es el primer problema porque habitualmente en los últimos años empezamos las series pudiendo ver solo dos capítulos.、Yeah. Con lo cual, la evolución、casos. posterior de la serie. Pues lo tenemos que suplir investigando en internet, bendito internet para estas cosas. Ahora, cosa、formal. que se puede hacer ahora, pero antes no tenía q e hacer. n t e s era imposible, con、claro. lo cual se han dado muchos casos de que alguien que parecía muy protagonista moría en el capítulo 2. ¿no? Sí, <risa> con lo cual, de repente, pues había. Dándole、hecho. una alegría al actor. a actor, por decirle, supuesto, Aquello que te dije, de esos cuatro años que esperábamos que te quedases a vivir en el estudio,、mm -hmm. era falso.、Mm -hmm. <risa> Y luego va, pues ya pasa, digamos, al departamento de montaje, si es que todavía existen、sí. en determinados estudios, pues para que hagan el, lo que llamamos el corte o el pautado、uh -huh. del guión.、Uh -huh. El cortar la película en trocitos,、sí. ¿no? Que vienen a ser más o menos en fracciones de un minuto como. No, mucho de 3 0 4 segundos. 30-40 segundos. Ocho líneas de texto, cinco、uh -huh. de un mismo personaje,、yeah. esos. Es Lo que marca el convenio. Y entonces tenéis ahí el material, la peli cortadita en takes, en los trocitos, el reparto, que para ese reparto.、Eh, ahí ya、eh, interviene más el tema quizá administrativo, el. el ¿Sí? Decidir, si no decide el cliente, a qué director se le va a dar esa serie. Claro, y, y el d i r e c t o Ah, bueno,、pues、claro, hay que pensar en el reparto, el, hay que repartir el director t a m i es verdad. El d i r e c t o suyo. <ríe> me había adelantado, me、sí. había adelantado. Y una vez que se ha tomado la decisión, ya te digo si el estudio puede tomar esa decisión o el cliente decide: este, Esta serie quiero que, que la dirija este director. De A partir de ahí ya se confecciona、Bien. el reparto. Con el, con el director. Entonces, con el director se puede confeccionar el reparto de principales, por ejemplo, y después hay todos los, los, los varios o personajes con menos takes. Que ahí, claro. El... Sí, bueno, eso os puede ir surgiendo en cada capítulo. Claro. Y ahí ya、eh, vosotros, como producción, o, de, o desde el primer día que entrasteis en producción, ya después con, con un tiempo trabajado, entráis también en una, bueno, en una faceta de producción, de producción artística. Aunque sean esos personajes que es el de decir, bueno, por vuestro conocimiento obvio、mm -hmm. sobre nosotros los actores y, y sobre la gente que tenéis esa semana en el estudio, el, el poder confeccionarlo, ¿no? Sí. Sí, sí, digamos que a veces hacemos labores de ayudante de dirección. Sí, ¿no? eh, exacto. Entonces, pues propones gente, dices、mm -hmm. gente que está ya trabajando esos días para ver si son adecuados、mm -hmm. o si sirven al, al director.、Mm -hmm. si que en realidad el... sabéis, bueno, yo creo que estaba más establecido en Barcelona, que la, la figura de producción、eh, estaba muy ligada, o, o era、sí. lo mismo decir,、eh, trabaja en producción, es ayudante de dirección, porque era realmente el puente vital y perfecto entre la sala. Y, y el departamento de producción, incluso durante el doblaje, y si Fulanita no ha llegado aún, lo que sea, todos esos avatares, pues la figura del ayudante de dirección, con, con el conocimiento obvio de producción, pues solucionaba,、mmm, solucionáis muchas. Y、sí, además, incluso más de la presencia física en la sala. De Exacto. De y además, algo ahora, creo que aún sí, pero antes era más evidente, a ti te lo comenté alguna vez, Mariano, cuando estuve trabajando en Barcelona un, un año. que Pues imaginaos r cómo sería en Madrid, ¿no?、Mm, vosotros estás en estudio A, estudio B y, y tú necesitas a tal actriz para hacer 48 takes el lunes que viene a las 8 de la mañana. Llamas a la actriz y la actriz te dice: Pues mira, ese lunes、eh, estoy a las 8 de la mañana en el estudio donde ahora decimos está Mariano.、Uh -huh. Y entonces dices: Bueno, en el caso de que pudiese haber arreglo, Fulanita, ¿podrías? Sí, sí, encantada. Entonces tú, como producción, Llamas a Mariano a producción y le dices, oye, nosotros tenemos、eh, tal. Y Mariano mira y te dice, pues mira, pues dile a Fulanita que efectivamente yo aquí puedo colar a tal y que venga a las doce. Y, y también ocurre,、eh, con lo cual nunca un actor、eh, allí tenía que pedir un favor a, a producción y, y entre las producciones. Pues en, no se consideraban rivales ya, ya. En, en ese aspecto, sino decías, oye, bueno, hoy te, puedo echarte el cable yo, sé que mañana、eh, te llamaré y me lo, y me lo echarás tú.、Eh, ese funcionamiento en Madrid no ha ocurrido. ¿no? no. Yo creo que antiguamente sí he oído que hace muchos años sí hablaban entre los estudios, y, pero ahora mismo no.、Sí. No, ahora no, pero sí en tiempos sí se hizo y yo sí he hablado, por lo menos con, con la gente de producción de otros estudios con los que tenía cierto, cierta、uh -huh. amistad, como. Sardinero、sí. o José María Alonso, pues sí hablábamos en este plan, decir, o y a ver, tengo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar?、Uh -huh. Sí, pero eso efectivamente ha, ha desaparecido.、Yeah. Pues una lástima porque da la impresión de que、sí. es una manera más amable de, de, de trabajar y de, y de solventarse sí, sí, sí. comúnmente en, en un mismo objetivo, en realidad, ¿no? aunque estés en un estudio en, o, en, o en otro. La, la manía que tenemos los. Los, los que no somos del todo marcianos, ¿no? de abandonar las buenas costumbres, ¿no? en vez de, de, de aplicarlas y profundizar, de, y, profundizar, y profundizar en ellas. Yo p r f u n en d i z a a r e l l siempre yo s hubiera deseado que hubiera habido como una especie de como la ciudad de la imagen en Madrid, que los、sí. cinco o seis estudios principales hubieran estado todos juntos ¿no? y que los actores pudieran ir de un estudio、claro. a otro en cinco minutos. Sí. Sí. Bueno, y ya eso que fuese como el juego ¿no? de los sims, además que viviésemos todos sí, ahí、claro. y fuésemos encontrando estaría bien. <risa> estaría bien. Estaría bien. Y de ahí, de, de, de las carpetas y todo eso, eh, llega eh, HAL 9000, llega el, el ordenador. Y el ordenador, de repente,、eh, que se puede utilizar como una debería utilizarse como una como herramienta para facilitar vuestro trabajo, en este caso, que es tener organizados todos los personajes, los días, la hora, las horas que viene uno, otro. Saber qué actores tienen esa muletilla cuando entran en la sala durante toda su vida de ir al director a decirle: Te han dicho que. Y, me, tengo que me tengo que ir. Y que sabes que es totalmente falso, que es una manera de saludar del personaje, ¿no?、Sí. Que, que no se tiene que ir nunca a ningún sitio. No, no, no, no nos lo ha dicho nadie y, y tú nunca vas a otro sitio. Pero, pero bueno, de repente el ordenador parece ser que. Eh, marca ritmos, ritmos antinaturales. ¿no? Eh, os dejo que, que, que desarrolléis la exposición. Es decir, el ordenador dice que la película tiene tantos takes y que son tantos takes por hora y que la convocatoria va a ser así. ¿Cómo os fajáis con eso? Bueno, en mi caso no, no ha sido así. ¿no? Nosotros, El único programa realmente que yo conozco bien fue el que, el que desarrollamos en Telson y lo desarrollamos nosotros, los propios trabajadores、uh -huh. del Departamento de Producción, porque teníamos a Fran m e n j i b a r que era un muy buen informático、sí. y nos lo hizo. Entonces, Hermano de i s a c h、eh, a Es eh, tío de tío, Isachas. Tío Isacha. Ah, pues se conserva muy bien, está muy joven. Tío, tío sobrino, <risa> digo, tío, primo, quizá.、No、lo sé. Bueno. Hay, hay, Uno Hay, hay, hay paréntesis.、Sí, sí. Entonces, nuestro, nuestro programa, hicimos, permitía marcar ritmos individualizados para, para cada actor, según las características、ah, del papel. ¿Y, ¿Y eso no lo patentaste? Y suelmo, no, no, no. no, no. El, de hecho, el programa pues, murió con el departamento、bien. de. p r o d u c c i ó n de Telson. Por, por, porque en otros programas de producción no estaría bien poder añadir esos, esos campos. Es decir, de. Pues, si individuales, es si, si los takes son muy largos, si son complicados, si,、no、sé, si es comedia, si, si tiene muchos originales. Realmente era como hacerlo a mano, pero con, con bueno,、pues、la, la comodidad que da el no tener que escribir esas larguísimas listas de números que teníamos que hacer cuando lo hacíamos a mano. ¿no? Ahora ya、yeah. te salían por la impresora, pero permitía cualquier cosa, sacar todas las dobles bandas que tú quisieras. Con,、uh -huh. Era como hacerlo a mano, pero con el apoyo de. de Pero ahora vamos, hay estudios y estudios.、Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Estudios que, que b、bueno, u están n o que e Estudios. Estudios que están abarcando, <risa> abarcando <risa> geográficamente campos como Sauron desde las tierras de Mordor,、eh, donde realmente me consta que es el ordenador en principio el que dice: Esta película tiene tantos takes, tantos personajes y hay que hacerla en tres jornadas. e s o e s lo ¿no? que dice ¿verdad? la teoría. Eso es lo、luego、que dice la teoría. No siempre es así. Pero bueno, s、sí, i el ordenador nos ha facilitado mucho el trabajo en ese aspecto.、Mm -hmm. Sobre a b e、eh, r cuánto estáis t i e n e un personaje y cuánto crees que va a tardar.、Sí. Pero luego sí, siempre necesitas una comunicación con el director porque, como has dicho tú, un papel no es igual que otro. Uno puede ser más, más fácil, más difícil. Depende del actor de doblaje、mm -hmm. que lo haga. Pero bueno, informáticamente yo creo que. Que nos、mm. ha venido muy bien, o sea, es importante. ¿Y vosotros, de todas formas, aunque no esté a lo mejor del todo establecido, si ¿sí、intentáis en la película que habéis llevado la producción, ir haciendo las visititas por la sala a ver qué. A mí sí me gusta. ¿Qué tal? Sí,、mm. sí a mí también.、Ajá. Siempre, siempre he pasado, vamos, como un ritual todos los días por la sala para ver cómo iba la cosa, si vamos con retraso、serie. o con. Yo, cuando empiezo una serie, por ejemplo, el primer capítulo siempre me gusta estar viendo la sala、claro. y viendo cómo va un poco la cosa. Y... Porque os da también, la, al margen de, de, que, de que lo podáis suponer, imagino que os da la perspectiva. De saber vosotros realmente qué ritmos reales es. con los personajes, es. si uno tiene、Eso. más o menos, en los、ah. subsiguientes capítulos puede, puede. Sí, sin duda, cuando lo ves, ves, de repente qué difícil es este personaje, pues、uh -huh. tengo que ralentizar un poco su ritmo.、Uh -huh. Y creo que os escondéis detrás de los archivadores cuando alguien viene y os dice: En esta película salen ocho niños. Sí. <risa> sí, sí. Sí, sí. <risa> Sí, eso, huimos. Es、eh, ocho niños y además alguien viene y dice: Y con, lo, con los niños vendrán ocho madres. Sí, sí, también, también. también. <ríe> y, es o t r a terapia, esa. Eso es más complicado. No, hablábamos con, con, con Luis Manuel, creo, el, en sí, un programa. Esa entrevista. Sí, que eso, bueno, pues conlleva además el, el que el cliente a lo mejor no lo entiende, pero tú tienes que. Esa serie de la que hablo Luis Manuel la llevo yo. Ah,、ahora. mira, pues cuenta, bueno, cuenta. Sí, sí, sí. No, bueno,、eh, al final. Se complica todo porque quieren voces muy parecidas a la original. Los niños son muy pequeños, esos niños no existen. Entonces, bueno, pues se complica bastante. Pero en el momento que la empiezas, los niños van cogiendo un poquito el, el rollo de cómo va, pues. Va、uh -huh. fluyendo mucho más despacio.、Sí. Los niños solo trabajan por la tarde, como、claro. dijo Luis, una serie de horas.、Uh -huh. Te amoldas a eso y bueno, sí, sí.、Pues、sabes que se prolonga más en el tiempo que una serie que, haga, que, que hacen adultos. E interceptar la entrada de las madres en la sala de doblaje. n o Eso es otra, otra horita que la tienes que dedicar、ya. a ellas.、Ah, ya, <risa> ya, ya, ya, a ver cómo ya, está ya. el niño, cómo están los estudios, ese ya, tipo ya, de ya. cosas. Y ya después, cuando al año resulta que el niño ha crecido. Y empieza con el cambio de voz. Ahí, ahí, problema... Hay otro problemón porque esas madres no entienden que esos gallos que tiene el niño. Van a ser para v a m o siempre, para s que eso va a más directamente. Y entonces ya el, el chaval tiene ahí el cambio de personajes. No, ¿no? Que para los niños no es una profesión, es una diversión. Entonces tú que eres un profesional claro, de esto sabes que tienes que ir a trabajar, a hacer sí, tu trabajo、sí. y vas, pero hay, te encuentras con casos que el niño le dice a su madre que no me apetece ir.、Eh, exacto. ¿Qué exacto. haces? Pues no viene. Sí, ¿Qué vas、sí. a hacer? No puedes hacer nada más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, con los niños es un poquito sí, sí. más complicado. En ese caso. Tienes o puedes sustituir al niño, siendo drástico, o sustituir a la madre. Sí, o los、no, dos, o a los dos, d i r e c t a m e n t e Bueno, pues antes de seguir sustituyendo, vamos a incluir nosotros、eh, otro paréntesis de la mejor selección musical de La Única FM. Mother, ¿des crees que va a romper el pico? Do you think they'll like this?、Song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I build the wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Homenaje a Mr. Roger Waters, profesamos la misma fe con Teo. Sí,、eh, sí. Mariano te ve un poquito Pink Floyd también. Y <risa> sí, este último sí, concierto del muro, espectacular, ¿no? Lo mejor. Espectacular. Ese muro que, que a veces yo creo que echamos de menos nosotros, el poder crear nuestro muro ahí y decir, espérate, déjame que organice esta producción o que me organice este take. Pero bueno, ahí, ahí estamos. Y en las organizaciones, entonces estábamos que con el, el, se ha hecho el reparto con el director, ya está la gente en la sala. Y a la hora de hacer ese reparto, supongo que hay ahora, sobre todo con las bandas,、eh, hay un reparto con primeras opciones y a veces segundas opciones, terceras opciones, incluso cuartas, porque ¿os lo suelen dar con tiempo o es esto vaya y hay que hacer el reparto ayer? ¿Qué cosa tiene、no, que ser? ¿Qué es ¿Eso, eso que es? ¿Eso ¿Eso? Que es? ¿Eso? ¿Eso? Ya no hay tiempo para nada, ¿no? O sea, cada vez trabajamos más deprisa, cada vez hay que hacerlo todo más apresuradamente. Y bueno, pues、eh, lo de los repartos depende mucho de los directores, pero hay algunos que ya ante la premura de tiempo ya te dejan dos, tres, cuatro、uh -huh. o más opciones.、Eh. ¿Y el prurito entonces tuyo como, como producción a la hora de hacer ese reparto? Eh, pues、a veces supongo que te encontrarás con un reparto de cuartas o quintas opciones, repartos a la desesperada, porque hay、uh -huh. que arrancar y, y debes tener un mecachis interior, ¿no? De, de decir, por un día más, por dos días más, igual podría haber confeccionado、claro. otro reparto que te facilite también la, la consiguiente, la, la futura labor, ¿no?、Uh -huh. de, sobre la misma producción. Y, y en eso decidís vosotros. ¿La primera opción, segunda, o es el que puede? Bueno, ahora está todo un poco <risa> revuelto y las decisiones no las toma ya solo el estudio.、Mm. Eh, siempre hay un primer reparto, en teoría, del director, o,、sí. o basándose, lo que decía Mariano, o ese personaje que lo haya hecho un actor anteriormente.、Mm -hmm. Y últimamente la decisión final la está tomando sobre todo el cliente.、Yeah. El cliente es el que dice: Bueno, pues esto, yo quiero que me l a haga este actor y.、Mm -hmm. Empiezas h a y un debate, pues el a c t o puede, no puede, en、uh -huh. fin, es un poco más complicado. ¿Y el, el criterio、eh, del cliente o el supervisor、eh, a vosotros os facilita la labor? No. <risa> a vosotros tampoco, entonces. No. ¿no? no. <risa> ¿Y entonces esta gente, quién los ha contratado? <risa> Una buena, buena pregunta. <risa> Que Te piden, pues tú sabes a lo mejor que, que, que Fulano, Mengana, en ese momento a lo mejor no está en Madrid y el cliente te pide que venga. y tú d i c e s bueno, ¿y, y quieres que empecemos mañana y no está, ¿cómo quieres hacerlo? no? Sí, pero eso es un caso que se presenta cotidianamente. ¿eh? Sí, diario.、Porque、emitimos tal día, pero bueno, ¿cómo que emitimos tal día si el actor no puede venir? Ya, ya, ya, ya. Ahí、claro, es donde ya empiezan a surgir todos los inconvenientes.、Eh, bueno, no puede venir, bueno, pues hay que hacer lo posible ya, pero es que、mm -hmm. no puede hasta dentro de 15 días. Entonces ya se toman decisiones, ya toman、Bien. decisiones ellos. Pues mira, si quieres este protagonista, este actor, hasta dentro de tres semanas, un mes, no vas a tener ese capítulo doblado.、Sí. Entonces ya toma la decisión, bueno, y si no es este, ¿qué alternativa tenemos?、Eh, mm -hmm. Empiezas ahí a jugar un poco.、Mm, ya, ya, ya, ya, ya. Pero la decisión final,、eh, yo creo que hoy por hoy la toma el cliente. En el、yeah. 90% de los casos. Ya,、yeah, ya,、yeah, ya,、yeah, ya.、Yeah. Bueno, pues yo tengo que tomar una decisión también en este momento, que es presentaros este deslumbrante edificio lingüístico conocido en el programa y en la Ciudad de la Cerámica como nada más y nada menos que redoble de tambor. Como no tengo a Manolo Corrales para hacerlo,、pues、lo tendré que hacer yo.、Prrrr. Ladies and gentlemen. El balneario de las palabras. Con nuestro personal corrector ortográfico y lingüístico, Don Manuel Bailina. Hola, Manuelo, perdona, es que se me h a traspapelado. El verbo traspapelar.、Eh, exacto. ¿Qué tal, Manolo? Bueno, os conocéis. Sí, desde hace muchos años. Desde hace muchos años. A Mariano, yo de las primeras veces que lo vi, yo no sé si fue la segunda o la tercera. Me causó muy buena impresión, estábamos en sincronía. Eso, pero eso fue la segunda o tercera vez que le viste. Sí. Y la primera、sí. que, que pasó. No me apésima, e i m n o No, pero muy favorable porque estaban discutiendo, no sé qué, en producción de lo que era sincronía. Y él con el diccionario de la academia decía: sincronía, aquí lo pone. Estudio del lenguaje, del tiempo, en un tiempo y... determinado y tal. Y dije: hombre, uno que va con argumentos, con el DRAE, qué bien.、Sí. Bueno, a partir quizá de esa discusión empecé a llamarlo. La diacronía. ¿no? También, exacto, que se lo creo. Exacto, exacto, ¿no? Y me, me empezamos a hablar un poco y me comentaste que todavía se s t u d i a b a historia, y, en fin, y como la historia creo que es una cosa muy bonita para estudiar, empezamos a hablar y hemos seguido unos cuantos años hablando, o ¿no? <risa> Bueno, pues Manolo, para empezar, topa n a a esto. Pues me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Y para empezar, nos vamos a meter en la sala de rejuvenecimiento. Con dos palabras, una me gusta y la otra no, porque tiene un problema de acento rara. Pero también hay que decir cosas que a uno no le gustan.、Eh, la primera es zarracina, que se refiere a una ventisca con lluvia. No solamente tiene que hacer v i e n t o、bueno. sino también lluvia. Una zarracina. Y un empleo metafórico de esta palabra queda muy bonito, porque joe, menuda zarracina se ha montado. Yo creo sí, que fonéticamente sí, sí. es una palabra interesante. ¿no? Incluso estoy viendo a, a Cantolla doblando en Moby Dick diciendo: Menuda <risa> zarracina <risa> tenemos encima. <risa> sí, sí, sí. No quedaría mal, no quedaría mal. Encima suya. ¿O Encima de él, encima de él, porque se referiría a una ballena muy bien, pero encima de él, has dicho. Yo te quería ver si, bueno, bueno. Y la otra que no me gusta porque es Zatara, pero sonaría... Zatara con Z, son dos Z,、uh -huh. pero sería más bonito, Fátara, ¿no? Parece,、uh -huh. pero no, es Zatara. Que es el armazón de madera a modo de balsa para transportes fluviales. Pues también estoy viendo l a c a n t o l a ¿eh? ¡Bajámela Zatara! Con esta zarracina que está cayendo. Sería un buen modo de viajar entre la ventisca, a lo mejor. Y en el historial médico, en las etimologías, hoy no vamos a ver ninguna etimología, sino vamos a ver curiosidades del DRAE. Bueno, una sección de etimologías donde no vamos a ver etimologías. Exacto. Pero vamos a ver historia del bien, DRAE. Bien, bien, bien, perfecto. Eh, porque es curioso, hace unos años exactamente en el. Bueno, lo diré más tarde. En el. No me acuerdo, ahora lo leeré.、Bien. En el 1803. Cuando empezó Carabias.、Eh, exacto. <risa>、eh, se incorporan al castellano los dígrafos che y elle. Es decir,、eh, durante las primeras ediciones. De la academia, la Che y la Elle figuraban como ahora. En, en 1974, creo que fue cuando se decidió otra vez que la Che y la Elle formaran a... En el 94, creo que fue. ¿En el 94? No, es en el 92 la última.、Ah, no, me vale, parece vale, que、entonces. es en el 74. Ajá.、Uh -huh. Ah, no, en el 94, t e n e s que verlo.、Pues、me, me acuerdo que cuando lo hicieron estaba tomando yo una cañita. Perfecto, estabas ahí en él. El... Sí, sí, justo, y fueron en el 94. En la bañera allí, n o en la sí, academia. Sí, sí. En efecto, en el 94 fue cuando, otra vez por la, el Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, se decidió que la CH iría dentro de la C y la d l L otra vez dentro de la L. Y otra cosa que ocurrió también curiosa en ese 1803, que es la cuarta edición del DRAE. Es el cambio de grafía de la X a la J. Y eso、mmm, popularmente tiene el problema este de México y Mexicano. Ese es el lío.、Eh, y el de la cantudo, m e x i c o s También. <risa> y Texas. Texas está en el mismo caso, que se escribe con X. Y porque fue que se decidió que esa pronunciación se pasara a escribir con J.、Uh -huh. de, pero los nombres geográficos son muy difíciles de cambiar en su grafía, puesto que. Llevan mucho tiempo y se quedó la X en México, pero ahora hay que pronunciar México porque eso es un sistema n o de ondulina y bajo Texas también <risa> se ve que en Texas h a c í a muchas texas, sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> esa es la historia. Y, e incluso nos han llegado palabras con el doblete, porque tenemos anejo y anexo, anejo y anexo que en realidad son la misma palabra, y otra muy curiosa que es próximo y prójimo, donde prójimo ha cogido un tinte religioso. Y próximo se ha quedado como lo que significaba entonces, la persona que tengo a mi lado o lo que está más cerca de mí. Así que todo se ocurre en 1803, pero por favor, mexicano y México pronunciaremos.、Bien. Lo escribiremos con X. Tomamos nota g ü e y Perfecto. <risa> <risa> y vamos a la sección que a ti te gusta tanto. Perfecto, permite que la presente. Venga. <risa> Piense lo que dice, lo que escucha, lo que lee y lo que escribe. Muy bien. Muchas gracias, p a b l Marca a g m e Perfectamente presentado. Y voy con un tema que quería dejar para un amigo, pero como este amigo no viene, que es en y dentro del de e doblaje, y en esto sí que son los dobladores los que han quitado el matiz. Una cosa es decir dentro de tres minutos, y otra cosa es decir en tres minutos. Porque si yo digo,、eh, en las televisiones lo dicen mucho, en tres minutos las noticias, eso significa. Que durante tres minutos nos van a dar noticias,、uh -huh. no que nos vemos dentro de tres minutos. Yo sé que por el ajuste, el IN lo han ido a decir. Pero c o n e n d r í a sacar un poco de tiempo ahí para decir dentro de. ¿Tú crees que lo empleamos en doblaje? Sí, no, habéis hecho que todo el mundo diga en tres minutos por dentro de tres minutos. s o i el doblaje. Algo hemos hecho. <risa> no, eso es lo que decíamos hace unos programas: la influencia que en realidad el doblaje y la locución en, en la radio y los comentaristas deportivos tienen. Porque la gente los escucha y los toma como modelo. Sí, sí. Sí, sí. Antes se tomaba a los escritores porque era, era lo único que había así popular que se podía leer. Y eso en todos los aspectos. Comentamos también, y creo que lo comentamos con una gente que no venía al caso, pero bueno, lo comentamos: que eso incluso ha ocurrido en, en Los Secretos de Alcoba. En, que si en España solo se viese el cine porno en original. Pues la gente emplearía otro tipo de expresiones <risa> en, en, en casa, ¿no? Y entonces, claro, de haberla visto Estamos la... unificando o, glo o globalizando la lingüística en, en la cama, ¿no?、Uh -huh. eh, de tal forma que, bueno, que a día de hoy se emplea el español, bueno, ya dijimos que en casos e l francés, pero que lo suyo sería <risa> emplear el inglés más, más a fondo. O h s í es una película pornográfica checa, existen. No lo sé, chicas c h i c a s sí.、Okay. Eh, en sincronía tuvimos unas partidas de pelis pornos de países del este、eh, el siglo pasado que fueron muy, muy curiosas y, y, y doblados, dobladas. o o s d b l d a Sí, unas cuantas recuerdos. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, Manolo, eh, cerramos en 15 segundos que están llamando a la puerta p r o c o s y Freddy <risa> <risa>、eh, pidiendo explicaciones. Insistir en dentro de y en. Dentro de es un tiempo que va a empezar después. Y en significa que eso dura el、mm. tiempo que estoy diciendo. Muy bien, pues entonces volvemos dentro de muy poquito, muy después、bien. de estos consejos de nuestros patrocinadores.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 r a m o final del Unicornio. Estamos casi en el final de la última convocatoria que tenía este, este programa. Eh, conociendo eh, la producción de antes, la producción de ahora,、eh, tenéis la varita mágica de incluir、eh, algo más en el desarrollo para departamento de producción. ¿Qué incluiríais ahora que digáis、eh, nos vendría muy bien y no sabemos por qué no tenemos estas herramientas? No, yo lo único que h echo h e de menos siempre es tiempo y un poquitín más de, de medios, quizás, a poder pagar un poquito mejor a los traductores.、Uh -huh. es, fundamentalmente me parece que es uno de los puntos muy, muy débiles que tenemos porque están realmente mal pagados. Y que además tienen que trabajar en unas condiciones muy penosas, muchas veces sin dormir, muchas veces、sí. para estar. Presentar su trabajo al ajustador en el plazo. Cuando es fundamental. Y para mí es vital, vital, vital, del... vital. Si no sale bien eso, ya todo producto, va a ir tocado. Porque esa mala traducción, con una adaptación cual trapilla, supongo que la sala la ralentiza、mm. eh, ¿Sí? horas y horas y te descabala cualquier producción que hayas ¿Y hecho. Y si la adaptación es buena, pues exige un esfuerzo suplementario al, al ajustador, claro, de horas y de. Sí Y de trabajo, claro. ¿no? Y tú, Teo, supongo que coincides con esto. esto con Mariano, totalmente de acuerdo. Tiempo.、Mm, tiempo t i e m para o p preparar todo bien. Y,、mm, y que、tiempo. parece ser que no es pedir mucho, ¿no? Porque después, realmente, en, el, en, en las emisiones, en los tiempos de emisiones y tal, po podríais disponer de, de,、sí. de alguna semana más, ¿no? Tampoco se va todo tan atropellado de estamos d o b l a n d o y se emite mañana. No, pero ahora se está funcionando un poco con el sistema de, de, de emitir las cosas casi a la vez que los、yeah. americanos. Entonces,、yeah. ellos te dan el producto y en una semana lo tienes que, que poner en la televisión aquí en España. Entonces, yeah. una yeah. semana. Y además, ese producto、eh, exclusivamente, prácticamente en, en bandas. n o Supongo que hacer una producción、eh, donde podías contar con todo el elenco y que llegaba cronológicamente a tener que hacer todo el desglose en, en bandas. También os cambia bastante el panorama. n ¿no? Bueno, o Se ha simplificado muchísimo la, la tarea de producción de hacer las convocatorias. ¿no? Luego hay otras muchas, claro, n o pero lo de trabajar en bandas realmente es muy, muy cómodo. Permite conseguir los repartos que tú quieres con mucha más facilidad、ya. y es todo más simple. n ¿no? o sea, es, bueno calcular el tiempo que ese actor va a tardar en hacer un take,、uh -huh. o sea, multiplicarlo por el número de takes. ¿Sí? Y bueno, llamar al siguiente en cuanto termine, ¿no? O quince minutos antes. Antes, cuando había que hacer coincidir a todo el mundo en el tape, pues era muy, muy complejo y muy farragoso.、Mm -hmm. No digamos nada de cuando no se podían sacar ni, ni dobles ya, bandas ya, si ya. no lo habías advertido el y, día antes.、Ah, bueno, y para finalizar este tramo final, David, solo un momentín, un momentín para Teo. Y cuando además de lo que los niños vienen y te dicen, y tienes que llamar a estos dos Star Talents. Qué, bonita, ¿Qué, qué bonito. Eso es muy bonito. Bueno, eso ya. No sé. Está, como también está la orden del día, pues,、yeah. eh, planificas u e s p todo en función de ellos. Claro, claro. Y, y yendo en banda, dices, bueno, pues que venga. Cuando pueda. Porque eso sí tienen patente de corso, ¿no? Que entre y que acabe cuando、ah, acabe. Sí, sí, ¿no? sí. Absolutamente solo no, ellos. No, es. O si la. c o m e n t a m o s otro día con alguien, o si la actriz, el supervisor quiere que haga su papel tumbada en un sofá porque el personaje está tumbado、ya、en pasó, la cama. Que ya pasó. p u e s bueno, pues puedes hacer convocatorias de 6-7 takes porque alguien que debería velar porque eso se ejecutase bien. Pues resulta que te está poniendo todos los impedimentos, ¿no? que te tumbes en un sofá, que mires de reojo la pantalla, que los papeles del guión no hagan ruido. Sí, sí. Y, y entonces ya a ti en producción te dicen: Oye, hemos hecho seis takes solo de los 49 que teníamos programados, ya como pocos ¿no? para una jornada. Todo un trago.、Sí. Pero para este trago, o、eh, pues q u é mejor que nuestro maestro coctelero Domin? que nos va a dar otra lección coctelera desde la sastrería.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 Oye, una muy a, bonita forma de relajarse. Para, para, para relajarse. Una cuarta parte de v e r m ú r o j o Le vamos a echar otra cuarta parte de curao a blanco.、Uh -huh. curao a blanco. Y luego le vamos a echar、mmm, como medio、eh, Medio zumo de limón exprimido. Ya.、Yeah. Lo vamos a agitar bien, muy bien, muy bien, muy bien, que vaya ser fría. Y lo vamos a servir en, en la copa cóctel. Ajá.、Uh -huh. Con una cascarita de. o con un twist. e、oh, r Un twist de limón. Me gustan de limón, muy de bien. De limón, y tal cual. Y es un c ó c t e l sin, sin hielo ni sin, hielo picado. No, ya, ya, ya sale está, frío ya bastante, de la, la coctelera. O sea, el, el, el tema de. porque el whisky con el v e r m ú rojo y el curazo s j o El curasar blanco lo que h a c e es le d a、mmm. Eh, aguanta un poquito más el frío. O sea, tú le enfrías muy bien la costelera、ya. y lo que te hace es romper todos los, todas las partículas que t i e n e el hielo, los, sobre todo lo, de los alcohol, de, lo,、sí. de, los, de, los, de los licores, y, y luego le echas en, Le, le viertes en la copa y se queda, aguanta, aguanta bastante. O sea que frío, podemos ¿no? esperar. Por eso, por eso hay que, hay, lo, que, lo, lo, lo importante es, es, es moverla, cuando se mueve la costelera, es, es moverla enérgicamente. Golpes、uh -huh. secos,、yeah. golpe seco y enérgicamente. Para que enfríe bien la,、uh -huh. todos los componentes. Y eso, bueno, te permite entonces que estando bien frío, en la terracita la copa te aguanta te un aguanta ratito, un poquito, ¿no? Te aguanta no un ratito. Coge todas, las copas, to todas las copas tienen su, su proceso. Pero la costrería, el tema de la costrería, puede aguantar, y si más sin hielo,、eh, puede aguantar、mmm, Poquito más que una copa, no, una copa normal. Una、yeah. copa normal con el hielo se te, se te va diluyendo el hielo y además tienes un, ya empieza a aguarse el hielo. Ya la, y la, desvirtúa se, se, un, un poquito e Desvirtúa, cóctel, ¿no? desvirtúa uh -huh. un poquito. En cambio, por eso a los cócteles no se los, echa, no se los suele echar hielo para que no desvirtúe, para,、yeah. que se, para que te sepa igual desde el principio hasta el final. Ya, ya, ya. Y la temperatura del cóctel no tiene que ser demasiado fría. Tiene que ser enfriado con la c o s t e e r í a y ahí te va, te va, te va a aguantar. Mm -hmm. Lo suficiente para, para que... Y, y, el, y ¿no? el oriental, como intentamos tocar siempre el oriental este relajante, si lo queremos hacer para el piloto. p o r q u Este e es, es el compli este es complicado porque es que lleva todas las bases de menos zumo limón el de e l l v alcohol. toda a base a de l Ya, p u El s e piloto, piloto que se tome un zumito de limón toque, tranquilamente y que, se, no, que se relaje solo. <risa> y le echamos ahí una, una, una hojita de hierbabuena para que le sepa un poquito más e hierbabuena el limón para que no se quede solo y se q u e d a perfecto. Muy bien. Y además, <risa> Llevando el coche fantástico, pues en esta ocasión el piloto puede ver, el piloto el ponerse que... como el tenazas de cócteles, si y lo, quiere. Y, lo, no... y los pilotos, de c u a d r o que sople el coche. <risas> sí, sí. Muy bien, pues, pues <risas> nada, pues oye, rematamos programa y que ahora ya apetece. Estamos ya empezando a cerrar un poquito la primavera. Sí, ya estamos. A ver si. Cae de una vez este polen, que el polen no solo me afecta、oh, a mi、oh, r i n i t i s、oh, alérgica,、sí. sino que a la copita de cóctel copita también, también. me cae ahí, hay, que... Que hay que poner un paraguas, yo creo que ya, Eso, o, o bebérsela、eh. rápido. e s e l a rápido. Para... <risa> es, la, es, la, es, el, es la ventaja que tiene la terraza, es l o a gusto que se es está, pero bueno,、sí, en、sí, sí. las inclemencias muchas veces pues, te decís, esperaba. No, no, el polen, el polen me mata, pero bueno. Pero me tomo un oriental, me relajo, tranquilo. Te relaja y, y, vas a y vas a pasar del polen. Y ya puede caer polen y l o s á r b o l e s del polen sí, y de otras más cosas, pero de, bueno. Sí, que sí, d í que sí. Muy bien, Domin, pues buenas noches, rematamos programa y, y vamos a hacer un poco de terracita en la sastrenia. Muy bien, muy buenas noches. Ahí nos encontraréis, si os queréis pasar, nos veréis con el oriental. l ¿eh? s e n t a d o s tranquilo? Se、sí, ha ido tranquilo, i t relajante. Muy、relajados. bien. Muchas gracias, Domin. En fin, tendremos que llamar a las puertas del infierno a ver si nos empiezan a proporcionar soluciones. Esto, como siempre, se ha quedado muy cortito. Mariano, Teo,、eh, me da la impresión de que no va a ser la última vez que nos veamos en este estudio. Encantado. Encantado. Agradeceros a, la, a los dos la deferencia.、Eh, Y seguiremos profundizando en ese interesante asunto y negociado de la producción, que yo creo que, que en definitiva、pues、bueno, nos incumbe a todos. Yo, muy rápido, quería agradecerte que te acuerdes de, de nosotros por la parte、muy、ingrata amable, que nos、creo. toca en esta profesión. Muy bien. Gracias, ha sido un placer. Gra gracias a vosotros. Gracias, Manolo. De nada.、Eh, nos vemos ahora, si os parece, los cuatro、eh, en la sastrería y vamos a. A programar、eh, la escaleta y la producción de nuestro próximo encuentro. Y esto ha sido todo. Y ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y en el reloj. No lo olvidemos. Hasta aquí el unicornio todos los jueves de 9 a 10 de la noche con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Más datos entre subes dobles, la única FM.com. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura! Ah, y se me olvidaba, hoy que tenemos agente de producción, vamos a apagar los palitos.